y uh -huh. ah, hola bueno antes de leer esto os voy a comentar que este sábado a las once y media se va a hacer una concentración en contra de la guerra esperemos que de una bus y todas se en contra de esta salvajada que nos quieren volver a meter bueno y vamos al tema no permitamos que nos invisibilice la violencia siista está presente a lo largo del ciclo vital de nuestra vida y Y esta violencia se triplica al llegar a la edad de la jubilación... ...las mujeres ya excluidas del mercado laboral... ...pasamos a un limbo en el que no existimos para las instituciones... ...mujeres a las que se nos has, nos han asignado el trabajo doméstico y de cuidados... ...mujeres que hemos realizado largas jornadas de trabajo... ...mujeres, hijas, mujeres madres... ...mujeres trabajadoras por cuenta ajena... ...mujeres que hemos asumido el maltrato como algo normalizado debido en muchos casos a la educación recibida mujeres a las que nos preocupa el qué dirán y provoca que no que no deniciemos. mujeres que no queremos ser una carga y callamos mujeres que en muchas ocasiones dependemos económicamente de nuestro agresor mujeres que exigimos se lleven a cabo medidas que no tenga que nos tengan en cuenta ya que sea ya que se ha contado muy poco con nosotras asesor del papel que hemos desempeñado Pedimos que se tengan en cuenta nuestras necesidades económicas y sociales. Grandes mujeres, que no permitimos que se nos invisibilice. las jubiladas.